Eh, es una importancia tan grande y una felicidad tan grande para nosotros de que el Estado no haya reconocido que somos iguales delante de todas las personas. Hay luchas, usted sabe que hay luchas de diferentes ámbitos, y una de nosotros éramos que nosotros también éramos considerados como cristianos de segunda categoría.、Eh, y no Entonces el Estado vino, ¿cierto? Y nos reconoce a n o s o t r o s Y en igualdad con las otras religiones que nosotros respetamos, obviamente, y ahora se, ante la ley se nos abre una posibilidad de, de tener el mismo espacio, el mismo estatus y el mismo nivel que las otras religiones que han estado por años también. Así que ese reconocimiento cayó muy bien en el pueblo cristiano y lo celebramos、eh, cada vez que、eh, más aún que el Estado nos dio un feriado en el año.、Eh, Con mayor razón salimos a las calles a pregonar el nombre de, de, de Dios y a mostrar nuestra alegría ante la ley también y ante la sociedad de que nosotros también somos chilenos, pero con una opción de que seguimos a Cristo.